Eh, Luis Javier, buenos días, bienvenido, y bueno, de gran artista, aspirante al Consejo Municipal de Suacha por AICO número 5. Guillermo, buenos días, eh, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Mundial, muy contento de poder estar aquí dirigiéndome a todos ustedes, y, y bueno, gracias por esos elogios, efectivamente con un gran compromiso con mi ciudad, créeme que si me meto en estas... Eh, y de la política no es por capricho ni por una obsesión tengo un compromiso firme y un compromiso vehemente con toda mi comunidad de quererle aportar, de quererle ayudar a una ciudad que me ha dado tanto así como tú lo mencionabas ahorita en la presentación cuando me abrieron las puertas, cuando me brindaron todo el apoyo eh, recién estaba dando mis primeros pinitos en el, en el campo artístico Entonces en ese orden de ideas, eh, pues si hacemos un balance, encontramos de que la ciudad como se encuentra pues no está nada bien, mm, no es idea de ni hay que ponernos a mirar con espejo retrovisor qué se hizo bien, qué se hizo mal, eso quedará en las conciencias de los que tuvieron la oportunidad en muchas y repetidas ocasiones y que desafortunadamente fue un poco lo que aportaron para, para el crecimiento y la prosperidad de esta gran ciudad. Este ejercicio ya lo había hecho usted y le faltó muy poquito. ¿Segunda así vez que hace, es opcionado al Consejo Municipal? Así es, eh, Guillermo. Hace cuatro años pues, hice la primera, eh, digámoslo así, mi primer ejercicio para el Consejo. Nos faltó muy poco, nos faltaron 30 votos para llegar a, a conseguir esa, esa curul. Me faltó cinco por peso. Me faltó cinco <risa> por peso, pero igual... Eh, Me quedaron muy buenos amigos y todavía sigo con la confianza y, y digámoslo así, con el apoyo de muchos de mis amigos de los raizales, que aquí hay un tema muy importante y muy trascendental, y es el tema de la, de la gente aquí de Suácha, de esta ciudad, los que hicieron esta ciudad, que hoy en día como que nos olvidamos de ellos, ¿no? Esto no quiere ni quiero hacerme... Eh, dar por entendido de que, de que el tema es solamente el trabajo para ellos, no es un, tiene que ser una Soacha incluyente, tiene que ser una suacha de juventudes de los que ya somos maduritos de, las, de los ancianos de los niños, de las niñas tenemos que trabajar por todos ellos y hay un compromiso muy pero muy grande créeme que, vuelvo y reitero esto no es una obsesión de querer llegar al consejo ni, me, ni que me digan honorable concejal tú me conoces muy bien Guillermo, yo para presumir o para chicanear como dicen los chinos pues tengo otros escenarios para poderlo hacer, sé que el recinto del consejo es un recinto supremamente respetuoso y como tal hay que darle la, la altura que se merece y ante todo pues a trabajar porque es que allí es donde se se da la carta de navegación de nuestro municipio, allí es donde se toman las decisiones que benefician o pueden perjudicar a la sociedad, entonces Eh, hay que trabajar muy duro, no todas las ideas me las sé yo y ahí es donde quiero también a ustedes queridos oyentes que si tienen ideas, una vez logremos ese consejo que no va a ser el consejo de Luis Javier, la curul de Luis Javier va a ser la curul de toda la sociedad suachuna, todos los que quieran a esta ciudad, todos los que quieran generar ideas nobles ideas que le vayan a favorecer y que vayan encaminadas a A cubrir tanta necesidad que hay en nuestra ciudad, esto es participativo y bienvenidas todas buenas ideas, yo seré únicamente una herramienta, el vehículo para presentar y los diferentes proyectos para darle los debates y las ponencias respectivas para que terminen en acuerdos municipales y de esta forma pues irrigar todos esos beneficios que tanto desea y anhela esta comunidad. Bueno y le cuento que cuando, lo digo por, por experiencia, muchos artistas llegan a la cima. Bueno, no tanto como usted ha llegado, pero tampoco pronto tocan los peldaños. Hay artistas que son muy agrandados, son artistas que son de pronto solían un poquito como, llamémoslo así, picaditos, y la gente comienza a cogerle fastidio, pero cuando uno habla de Luis Javier... Esa sencillez suya cuando usted llegaba a las tarimas Se bajaba a las tarimas, abrazaba a todo el mundo, charlaba a todo el mundo A usted la gente lo quiere mucho por esa forma de ser Porque usted es una persona muy sencilla, muy noble Y a qué cuenta de pronto, cuando usted habla de Luis Javier Todo el mundo lo quiere, en toda parte que, que, que se oye hablar eh, ¿Cuenta esto de pronto para el voto de opinión? Para usted poder decir, bueno, con el voto de opinión Mi forma de ser, la forma de atender a la comunidad Para llegar al Consejo de Soacha Indudablemente yo considero que sí, eh, pero voy a comentarte algo, pues hizo que quede bien claro. Esta forma de ser, como tú lo señalas, eh, no es de, de oportunidad, no es de momento. Siempre me he caracterizado por ser el mismo ser humano, por tener el mismo talante. Eh, considero que los seres humanos merecemos sin importar la condición ni el estrato socioeconómico al cual pertenezcan, merecemos respeto. Entonces, eh, fueron valores, principios que aprendí desde casa, desde cuando era un niño y, y yo te voy a dar un ejemplo muy claro, hace unos cuantos años me presenté con don Vicente Fernández de abrí el concierto en el Mega Megaventos aquí en, en la autopista Norte y al otro día, me vine a jugar tejo con mis amigos <risa> y me decían ellos oiga Luis Javier, usted qué hace acá, le dije pues como que qué hago acá, pero es que usted no estuvo ayer con Vicente, le dije ¿Y, pero y qué? pues es otro ser humano que bueno, hace todo lo que hacemos los los que estamos aquí de manera normal, entonces eh, pues hombre no, no le hallo yo como explicación a que uno tenga que, que evitar o que tenga uno que crecerse o sentirse más que que los demás porque de alguna u otra forma eh, hace o tiene contacto con la gente o porque uno gracias a Dios eh, le ha dado un don y muchas bendiciones no, eh, aquí vinimos a una misión muy puntual y ahí sí te lo digo eh, a este mundo vinimos a servir ese fue un ejemplo muy grande que nos mandó nuestro padre amado mi Dios a través de su hijo Jesús Y con esto quiero decirte pues de que no estoy ni dando un eh, comentario de, de, de, de cristiano o, o de coyuntura política, no, es mi forma de pensar, creo mucho en mi Dios, sé que existe ese gran ser supremo, pero también sé que él nos dejó una gran misión y es la que todos tenemos que de alguna u otra forma replicar y compartir, porque aquí tenemos que ser trascendentes, tenemos que dejar huella, aquí vinimos para servir El que tiene plata, si no la comparte, pues igual Calavera irá a ser el día que nosotros llame a cuentas. Igual que todos. Bueno, le cuento que en el consejo hay candidatos que son eh, locutores. Ellos van a ser la voz del pueblo en, en el consejo. Llega un cantante a trabajar con 18 candidatos más, 18 concejales más cuando llega un cantante, ¿les va a cantar la tabla al que no haga gestión? Eh, en esencia sería ese el tema, ¿no, Guillermo? Pero igual, eh, mira, aquí hay un tema y, y yo sí quiero a, todo lo, a toda la comunidad y pues especialmente a los que no me conocen muy bien. Hace cuatro años cuando hice mi ejercicio por primera vez al consejo, encontré, no falta, tú sabes, la gente como malintencionada, que alguna vez se me pararon allí en el parque principal y me hicieron la siguiente pregunta bueno, Luis Javier, ¿y usted cree que a punta de rancheras va a organizarnos, va a solucionar los problemas que tenemos? Entonces yo les dije, mira, si por mí fuera a punta de canciones y que tuviera can que cantar para solucionar parte de la problemática que hay en Soacha, créeme que lo haría cantaría y cantaría sin cesar Pero como sé que este tema es supremamente trascendental y que merece el respeto y la altura que se merece, le informo que Luis Javier, aparte de ser artista, de ser un cantante, que he tomado esa profesión con mucha altura y mucho respeto, pues también soy una persona que me he preparado para, de alguna u otra manera, aportarle a mi ciudad. Yo soy administrador de empresas y ahí le agradezco todo el apoyo y todo el sacrificio de mis padres con una especialización también en alta gerencia. Entonces, digamos que tengo como esa conjunción de quererle apoyar, dobles no ideas, vuelvo e insisto, no me las sé todas, pero sí sé que es un espacio muy importante, que es un espacio que nos da la, la comunidad, que nos da la ciudadanía, el espacio de la democracia, ahorita hasta el 25 de octubre es... Muy, muy fundamental y yo invito a toda la comunidad que salga masivamente a votar, eh, sé que es difícil hacer ahorita política en estos momentos cuando desafortunadamente pues vemos tantas tristezas y, y las cosas no se han dado, entonces querer vender una idea a veces eh, es muy complicado, muy complejo porque pues igual nos sentimos eh, como engañados, nos sentimos como utilizados y ese mismo motivo fue el que me dio a mi fuerza para decir, hombre, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ni criticando, ni renegando, el espacio que tenemos ahorita, que nos da la democracia, ese espacio participativo de elegir o ser elegido, pues hay que aprovecharlo para poder hacer algo importante. La política es buena, la política decente sirve, siempre y cuando se piense en la gente. Luis Javier, AICO número 5. Eh, recordémosle que nunca van a esperar ustedes que salga la foto de Luis Javier ni va a salir el nombre de Luis Javier simplemente va a ser AICO 5 así es Guillermo para efectos de, del 25 de octubre pues hay que tener claridad que vamos a recibir 5 tarjetones y uno de esos tarjetones que creo que viene identificado con el color morado es para el consejo allí van a estar las diferentes listas o partidos políticos los cuales van a participar a este ejercicio electoral y lo que tú dices es muy cierto, ya no van a encontrar ni la foto ni el nombre de Luis Javier, ni, ni de ninguno de los otros candidatos allí para eh, ese ejercicio vamos a tener es el número 5 para el caso mío eh, una vez busquemos el logo de AICO AICO y nos dirigimos y marcamos el número 5 yo invito a toda la comunidad Tengo un proyecto ya, te lo digo honestamente, creo que soy de los pocos candidatos en este momento que tiene un proyecto ya listo a darle la respectiva ponencia y está encaminado al tema cultural, recreativo y deportivo. Ese es un tema supremamente importante aquí en nuestro municipio de Suacha, un tema muy trascendental y del cual pues estamos totalmente olvidados allí apoyando, incentivando, dándole ese complemento de educación a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, vamos a empezar a formar tejido social. Entonces, si, el, si Luis Javier es electo concejal, el 1 de enero del 2016, o el primer día que se haga la, la primera sesión, pues estaré ahí muy atento para hacer la presentación de este proyecto. Entonces, eh, Y, y hay que trabajar, vuelvo e insisto yo tengo muy buenas ideas pero todas toda las ideas no me las sé yo, la problemática en primera instancia los que conocen bien la problemática de su, de su comuna de su barrio de su manzana, de su cuadra son los mismos habitantes, entonces yo lo que voy a hacer es un, un eh, representante de ellos necesito que me pongan a trabajar, Suacha está ávida, ávida de trabajo hay muchas cosas por hacer y necesitamos tener gente comprometida, gente seria y gente que se la quiera jugar por esta ciudad que debe tener la dignidad y debe tener la relevancia dentro del contexto nacional e internacional. Vamos a acabar ese mito que tenemos de que Soacha son solo malas noticias. No, Soacha es una ciudad y tiene que ser una ciudad próspera, Tenemos, eso sí, muchos problemas, pero hay que trabajar, hay que hacer un alto en el camino, un punto cero y reconstruir esta gran ciudad. Bueno, Luis Javier, esperamos tener otra oportunidad dialogando sobre el tema. Ya estamos en la recta final, esperamos volverlo a tener nuevamente acá para seguir hablando sobre su candidatura al Consejo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchos éxitos. Gracias Guillermo y un saludo muy especial para todos los amigos, todos los oyentes de... Radio Mundial, los quiero mucho y espero que me puedan apoyar. Muchas gracias. 846.